Scream, upon the fractured screen The dreadful poems crawl Upon the crump of Bain. There's a policeman with an eye sword That has seen whose head is on the paw And grunts as he feels, his cry-paw With a feeling of unease. He, he press the the tolerable mage Your fingerprints are prints and stains And, and endeavours to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 Time. No one ever sings, but can't you grow a slide, the comedy divine, the bulging eye of puppets, strolling by the screen. Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy eh, voy a bajar el volumen de aquí dentro porque eh, a ver cómo llega la historia si me pongo así, siénteseme bien a ver, baixo también un poquillín la música de fondo porque saber que yo lo que pasa que no traigo eh, auriculares ya ya lo sé que, que la otra semana ya conté la historia de, de los auriculares y, y la cuca y como bueno pues Eh, ya nun, nun hay, nun hay no no hay no hay suena muy alto eh pues, mami, voy a bajar un poquitín al riesgo de después eh, bueno, estropearlo por otro por tu sitio Vaga, ahora va a ser un mucho ahora me pasa a mí que no son una mierda voy a subir un poqueñín más y <ríe> esto no tiene auriculares y lo que tiene bueno, voy a decir que, que sea ya lo que sea que tampoco eh que va a sonar aquí otra no no no para quieta, está joder no Perdona hembra, y es que a ver es, to, to culpa mía, todo lo que pasa, eh, todo lo que pasa aquí es eh, culpa mía, pero los pifes es <ríe> pienso que ya como oye, como casi son eh, ya parte del, eh, parte del programa ¿sí? Forman, formen parte de anedonia, porque estoy en anedonia, no lle otra cosa, eh. Anedonia después de una semana que no vine, eh, pues ahora vine otra vez y, y vuelve a ser anedonia otra vez. ¿eh? pero pero bueno, estoy igual de, de apejotado que que en antes de marchar eh, de hecho pues eso que vos decía que no que no traje la no los auriculares y sabéis por qué porque <coughs> pasó una cosa de esas que a lo mejor también vos pues, pasa a los demás eh, una cosa sin importancia sin mayor interés pero <risa> yo soy así yo cuento mis cosas como si importase nada a, a alguien no <risa> pero yo cuentoles ¿eh? Eh, porque la cuestión es que, al que no importa, entiendo más fácil que Dios Mira, si te estás escuchando Radio Cucaracha A través de lo analógico, que no creo porque casi no se pilla Bueno, eh, por cierto, si estás ta, si por ahí, analógico, miserable Un saludo enorme, eh, un saludo enorme eh, Entre otras cosas, porque hay personas que, que me decía me dicho el día que que nos conocimos que la más sentía Radio Cuca a través de lo analógico por eso se decía así mismo el analógico miserable eh, si te has un saludo enorme gigantesco de, de parte del del anedónico miserable eh, en el caso de que te has sintiendo esto por lo analógico eh, de la misma manera que lo falla el, el analógico miserable pues entonces es eh, lo lo único que tendréis que hacer si esto no te interesa lo más mínimo ¿eh? si estés es que que, que que suena en Radio Cuca que dice Adónico miserable en si no te interesa en lo más mínimo no tienes otra cosa que mover el dial ¿eh? yo a ver podría decir vos el dial de otros emisores interesantes o no bueno pues por no les digo que coño buscáislo vosotros ¿Eh? no tenéis más que moverlo, si ¿sí? un transistor de los de, de los de antes, ¿eh? estos que llevaban una ruedina, bueno de los de antes y de los de ahora todavía muchos bueno pues no tenéis más que que deis vueltas a esa ruedina hasta que suene de algo que sí que sería interesante, sí Hay muchos más emisores que no son Radio Cuca, que no son Radio Cucaracha. Ah, claro, lo que pasa es que eh, tiene publicidad. tú es sintiendo algo muy interesante, pero de, de ese mes en cuando pondremos una un anuncio. que eh, no, Radio Cuca no hay publicidad. Eh. Eh, somos una radio libre. Hoy somos fondos. Sí, es una foto. <risa> Perdón, Eye, que no lo sabía. Estaba, estaba comprobándolo. Bueno, pues la historia de que Radio Cuca como Radio Algebra, que no tiene publicidad. No, nosotros no tenemos publicidad. Aquí, otra cosa, y que. los contenidos serían más o menos eh, del vuestro interés ¿eh? pero bueno, básicamente como los contenidos lo guapo que tiene ¿eh? la radio libre ¿eh? la radio comunitaria que viene a ser un concepto parecido yo creo que nada más nos, nos diferencia a lo mejor bueno, pues, la actitud la filosofía de fondo pero, pero en la práctica venimos a ser más o menos lo mismo que lleva un espacio eh, radiofónico que no se debe a nadie más que a nosotros mismos bueno, por lo menos Radio Cuca se debe nada más a sí misma, habrá otras que se deben a, a yo que sé, a una asociación a una ideas a una ideología no, no y el caso de, de Radio Cuca no se debe a nadie más que a la gente que hacemos radio aquí ni tan siquiera se debe al colectivo de personas que hacemos radio aquí <coughs> esta noche voy a echar muy... <coughs> voy bueno, a echar muy falta el, el botón de la tos ¿eh? porque estoy, tengo una tos que flipes y la mi abuela me dio me lo caramelos Y decía yo pero huelga si es de sobra que yo no eh? que yo no, no como caramelos para qué me das para que me das caramelos y, y, y dice ella, bueno pues oye joder pa, pa cuando tengas hagas así un picazón para que te eh, para que te calme tener todas las razones que fue hacer caso a los hueles que saben que saben mucho sabes lo que pasa eh, yo por ejemplo ...por la mañana en el trabajo, pues pasan muchos picazones... ...y siempre digo, ¡ay, hey, un caramelín de la abuela Pero dejélos en casa, ¿eh? Entonces van... van yo creo, pienso que vaya, démoslos antes de ayer... ...que fue la, la última vez que tuve con ella... ...démoslos antes de ayer y... ni <coughs> me acordé ayer... ...bueno, ayer echólos muy en falta, ¿eh? La verdad... Y entonces si yo, bueno, pues mañana te voy acordarme ¿eh? de meterlos en, en, en, en la mochila que llevo a trabajar para pa tenerlos, ¿eh? en caso de que me hagan falta. Oye, pensar pensarlo bien, ¿eh? pero acordarme después cuando llega a casa, ni para Dios. Bueno, sí, seguro que sí me acordé en algún momento, pero pero no lo pide, que haya, que haya la cuestión. ¿eh? Y eh, por la mañana pues otra vez igual. y ahora, esta tarde, antes de salir para venir para la radio porque yo era normal los jueves, algo de casa muy temprano en la mañana y vengo para la radio de derecho pero hay cuadro que, que pase por casa y entonces podía haber agarrado los caramelos tranquilamente ¿eh? y podía estar ahora mismo chupando un caramelo mientras estoy contando vos estas cosas que, que no tienen ningún interés por vosotros, yo podía estar perfectamente ¿eh? chupando chuparreteando un, un caramelo ¿Mm? Pero no estoy, no estoy, la cuestión es que no estoy, ¿por qué? Porque se me, se me escasearon otra vez. ¿Mm? Dije yo, ah, mira, esta noche voy a acordarme y voy a llevar caramelos para pa la cuca, para mientras, pa mientras falo. Pero, pero no me eh, es que de, de agarrar los caramelos bueno y otra cosa eh otra cosa que, que de la que también me es que que ya al fin y al cabo por la que vino toda esta toda esta historia yo no tenía la idea de falavos ni de ni de caramelos ni de la mi abuela eh. la mi abuela pues bueno pues, esas cosas tienen que hacer como para que ande yo aquí falando falando de ella que por cierto tuvo tuvo una vez ahí ...hay unos años en el estudio de la... ...de la Cuca conoció este sitio... ...toda la puta vida... Así, tendo, así, ...voy a la radio, voy a la radio... ...pero nunca vine a la, ...ella a la, a la radio... ...no conocía la... ...no conocía la radio... ...pero bueno, oye... ...eh, conocióla... ...ahora conocióla... ...pero no tenía intención de hablar de la miguela... ...coño, eh, joder... ...hostia... Eh, ...porque no hay... ...no hay motivo para... para hacer esas cosas... Eh, ...una cosa parecía... ...pasóme ahí... ...hay años... Yo tengo un amigo, un saludo para pa Cristóbal que la posibilidad de que sienta esto, <coughs> pues acércase peligrosamente al cero, ¿eh? es extremadamente es, es, es, es, improbable, no es imposible, pero extremadamente es, es, improbable que llegue a sentir esta disertación. Si la sintiera, pues un saludo enorme para él Y bueno, pues un saludo y una confesión Que yo pienso que ya le dije a él Cuando aquello Pero bueno, le estoy ahí Que, que el mi amigo Cristóbal ya es muy... muy aficionado y casi ya se podría decir que aficionado no ya casi profesional ¿eh? profesional que no gana perros con ello pero no hay falta ganar perros con una cosa para hacerla profesionalmente no es yo pienso que sí bueno por la cuestión el muy muy aficionado profesional semi profesional de todo lo que llega la etnografía ¿eh? la etnografía, la mitología, no la mitología asturiana como esta que que fa, de la que falaba yo, hay un par de selmanes, ¿eh? mitología de, de Asturias, una uno tu eso es un mito, Asturias, dinamiter, eso es otro mito, no allí más de de leyendas de verdad, joder, de estos que que son mitologías, de leyendas de de trasgos y, y de la de mi madre, de movidas de movides deses, bueno pues muchas veces contaban a mí cosas y igual me decían no ah, pues yo qué sé ¿eh? por decir por decir algo eh, pues parece ser que le llaman Neres una figura de la mitología asturiana ¿m? supuestamente parece ser que no son verdad porque eh, nada más fallo deyes Aurelio de llano Y a lo mayor pues se les inventó y, porque bueno hay muchas cosas que parece que pudieran ser inventadas pero bueno yo por ejemplo cuando me dicho eso un concreto de les de lesia banderes de goya madre dios pero bueno que esto por favor tú vives eh, bueno no voy a decir el pueblo en el que veo que todo... pero está cerca de un río ¿eh? bueno que no donde, donde nació está cerca de un río ¿eh? que se llama el, el río pinto ¿eh? Y, ...y que ese río Pinto pues está a su vez también... Eh, ...relativamente cerca... ...del sitio donde nació el abuelo ...y donde vivió la, la su infancia y la su mocedad... ...y pues yo recordaba que... ...muchas veces como sabía que a mí también me gustaban... ...todas estas cosas... ...pues me contaba historias... ...y cuentos y, y leyentes de Perillí... ...y una de las cosas que me contó... ...fue una vez que pasamos eh, Pelaponta en Riva... ...en Riva el río Pinto... Dicho me, mira, de cuando yo era vou vou ver se sou a contallo como me lo bueno, como no sei, supoño que non me lo contou con esta lengua tan cerrada, pero pero bueno, eu vou eu vou así. Eh, quando eu era neno, Dicho me, contaban que que ou vez un paisano estaba estaba paseando por aquí y tal y escuchó como o gente ruxir y y como llevara ropa eh donde el donde el lavadero, donde el lavaderos del Río Pinto. Y me cuadraba porque era de noche ya y bueno, bajó para allá a ver y el que vio fue a la santa compañía llamando ropa, Que en ese momento no sé si me dicho que que escaparon río abajo o, o que desaparecieran o no sé qué llamaban los Santa Compañía eh, Santa Compañía, perdón que como se como se llama para pa mi zona pero bueno, me, eh, la figura y la leyenda cuadra perfectamente con aquello que, que Aurelio de Llano <coughs> denominó los les llamanderes Bueno, pues contaba le yo este y digo, bueno, me te ves ahí no sé qué, contaba este cuento y más cosas, ¿eh? muchas más cosas que, que me decía mi abuelo y dice, me joder, todo eso tenías que que recopilarlo, que escribirlo y, y puede servir para hacer un, un artículo y tal, no sé qué, pero a mí costábame, ¿eh? costábame por una por una cosa, porque como yo les dije a él en algún momento no me arrepiento de no haberlo hecho ¿eh? ya no habría posibilidad pero no me arrepiento porque como yo decía digo, el mío vuelo y el mío vuelo no llevo un objeto de estudio y mi huelo. y está muy bien que, que así no fuera ¿eh? hasta, hasta el final no sé si alguna vez pues, pues llegaré a hacer eso A lo mejor precisamente como la mi afición fue la de juntar yetres, ¿no? La de juntar yetres, pues alguna historia que me contó mi abuelo pues usela para para crear un relato ficticio de, de esos de que creaba yo, ¿m? que creaba que fabricaba juntando juntando y palabras y gané unas espares con un cuento <coughs> Perdón, estoy un poco fecho una de la Bueno, pues, en y único miserable yacirioso Podía ponerme de, de apellido Fue mucho que no falo de los míos apellidos Pero bueno, que estaba diciendo que Que, que el mío Walu. no lle un objeto de de estudio eh no fue un objeto de estudio no o sentía como un objeto de estudio nin que pudiera ser tal y la mia iguala pues pues nun lle un tema para eh lle un tema para Eneodonia y tú que Eneodonia falo de lo que fue gafalda eh tengo no tengo mayor problema en falar de de lo que es ella pero bueno deste este tema pues pues no joder no la mía iguala no lle no lle un objeto de de estudio tía De todas maneras, a ver, pues eso, lo de mi igual venía a ser sencillamente un, una herramienta <coughs> a través de la que lo de la mi igual y los caramelos, una herramienta a través de la que de la que falar y de la que dejar claro, pues, pues bueno, la, la mi memoria que me temió de mala que ye. ¿Cómo es posible que se me esquecieron los caramelos? Pues mira, de la misma manera, eh, y volvemos al alentadmo de toda la historia, de la misma manera que se me esquecieron los auriculares. Lo de los auriculares ya mete más, mete más mi tuvía, porque no que <coughs> se me esqueciera con hielos. No, al cordeme Según digo yo, sería de casa, dice, eh, ¡Los auriculares! Eh, Pensabais que debo olvidarse. Eh, no, no. De, de digo, a mí, no sé qué lo pensar, pero bueno. ¿Pensabais que debo olvidarse? Pues no, ni agarreros, eh, agarrélos y metirlos en, en el bolso interior de la chaqueta, que ya la tenía puesta, o sea que no podía, no podía olvidárselo. Oye. voy a salir por la puerta y en ese momento digo Oye, va, casi mayor que la, la chaqueta hasta que llevo voy a agarrar esta otra ¿eh? que yo pienso que llevo esa fallaiza para pa el tiempo que hay y cambiarla y claro cuando llegué a la puerta del garaje porque hoy subí en bicicleta bueno como casi todos los jueves Eh, cuando llega a la puerta a se dice hostia ¿eh? y los, los auriculares ¿eh? gallo ¿eh? listo hábil ¿eh? sagaz ¿eh? mamón omita los auriculares y claro los auriculares saben que hacer en la, en la otra chaqueta sabe y sabéis lo más triste de todo que seguramente mañana por la mañana ¿eh? porque yo casi todos los días voy para pa el trabajo por la mañana eh, sintiendo música o algún algún podcast ¿eh? ya sabes que podcast son solo los de los demás son podcast eh, pues voy o la <coughs> música o de algún podcast ¿Eh? De, de la que voy para el trabajo y seguramente pues, pues mañana digo yo hostia donde coño están los auriculares no están en el sitio que dos meto siempre una nada de plástico tengo allí cerca en ¿eh? una estantería en la cocina hostia no están aquí donde estará madre de dios no sé qué a ver qué chaqueta llevo ayer esta me cago en la mano no están aquí no cantan la otra no te jode pues casi que estoy medio seguro ¿eh? que no voy <ríe> a no voy a al alcorzarme de ellos como si lo hubiera viste <ríe> Bueno, toda esta historia, eh, al final, para pa, pa, pa, pa, pa entamar el programa, para pa usarlo de introducción. Una introducción que me llegó 20 minutinos. Ya sabes que las mías introducciones son, un, son medio programa. ¿eh? Ya lo sabes, no sé para qué me van explicando, si ya lo sabes de sobra. No tenía falta de explicarme. Joder, hostia, después de, ¿eh? después de tantos años y de tantos poscas, porque digo poscas así... Si sí, es lo que tenía que decir en todo caso ya era podcast como normal y podcast podcast no lo mío son podcast eh, eso que después de tantos programas deberías deberías saberlo ya pero bueno eh, la cuestión es que esto fue una mera introducción ¿eh? para hablar de del tema de uno de los temas que que tengo que tengo esta noche eh, La semana pasada viste que no un no programa, no cumplí la mió promesa, amenaza, bueno ya dije aquí cuando lo dije que ya era un, una afirmación un poco vacía porque posiblemente pues, no lo hiciera No porque, porque bueno pues como tengo un trabajo maravilloso, ¿eh? de esos no es que, nadie te lo dice, hermano, luego resulta que hay veces, hay que tener disponibilidad plena para pa ceder la tu vida a los intereses de, de la entidad en la que, en la que trabajas, ¿eh? a cambio de de nada, <risa> de nada diferente de, de lo que obtienes a cambio de, de vender el el tu cuerpo y la tu alma mientras mientras es, eh, la jornada habitual pero bueno a veces hay que incluso vender hay que bueno <ríe> no sé no, no tendría por qué <ríe> pero bueno metíme ya como en una rueda en la que trajo trago tengo unos tragaderes me cago en la mar wow, increíble ¿eh? para garganta profunda la mía <ríe> Hostia, increíble increíble increíble nunca, nunca pensé que fuera yo a ser capaz de de tragar tanto, pero pero soy, ¿eh? podría meterme a un concurso de trajones y, y ganaba yo. O quedaba en un puesto muy importante, eh, un puesto de cabeza. Pero bueno. La cuestión ya que bueno, pues, pues acepté, y eh, ya vos dije que bueno, pues que no iba a poder estar aquí porque iba a esa ciudad que mm, yo pienso que es tan horrenda y atroz, ¿eh? que se llama Madrid, ¿eh? Ese sitio mmm, sigue pareciéndome extremadamente horrendo y atroz. Y cada vez que voy, mmm, no sé si, si me deja de parecer o me parece más horrendo y atroz todavía. Esta vez, pues bueno, eh, lleváronme, hasta hasta el casco antiguo. y joder, pues viendo el caso antiguo uno podría decir, bueno pues tampoco está tan mal no eh, pero, pero bueno, no dejaba de, de sentir esa sensación de, de inmensidad que a otros a lo mejor yo os presta pero a mí no, o sea a mí el hecho de ser un martes a las 10 de la noche y ver que todo estaba petao, ¿eh? que todo estaba petao, que había, que había música, luz, gente en todas partes no, siéntolo mucho, a mí no me, eh, no, me motiva, no me motiva a otros sí, gustará, eh, pero a mí no me gusta uy, joder, cada uno gusta y una cosa, ¿no? a mí eso, pues, pues no me gusta y, pero bueno, reconozco que, que la parte antigua digamos, y un poco más normal, no te da esa sensación tan espantosa que te que te da el otro que el otro llega ya a sufrir alucinaciones sí, uy que ya que no, no me creéis si joder que que que que sufría alguna alucinación un momento no os digo más que pensé que estaba viendo montañas ¿eh? y no viene montañas y era, y era y no sé si era una obra o ya eran nubes de contaminación o qué coño y era pero yo de, de mano vi un, un hueco despellado, ¿eh? Que es muy difícil en aquella otra ciudad está todo lleno. Mires, cuando mires, ves edificios y edificios y edificios y paredes y paredes y paredes. Aunque veas que estás en un parque, digamos, y veas árboles. Bueno, pues, arriba los árboles, más al fondo, ves, ves, ves también, también edificios y fachales. ¿eh? Allí ves fachas en todas partes. Y entonces, no sé cómo estaba en un sitio en el que, curiosamente, no se veía una fachada. Ah, bueno, mmm, iba a decir unos cientos de metros, igual soy muy optimista eh, Igual ya que como estaba acostumbrado a, a, a verle siempre a una docena metros Pensé que llera más, pero tampoco llega ayer para tanto seguramente Lo que pasa que yo que se ve que yo despe, despellado y, y de repente se ve que, eh, que la mía función Función de, de interpretación, de, de percepción Eh, bueno, pues inventóse que, que, que aquello tenía que ser una apertura para pa contra las montañas. Y no, yo mentira, o sea, al fondo lo que había ya eran más edificios, ya pues digo, en construcción, me parece que estaban. Pero, pero bueno, que ya era, ya era eso lo que había, no era, no era más, no era montañas, <ríe> no era montañas en, en absoluto, pero bueno, oye, yo sufrí la, la alucinación, ¿eh? En Madrid sufres de las grandes ciudades, pues bueno, está claro que, que se sufren alucinaciones. O bueno, por lo menos sufrí yo. Bueno, en las grandes ciudades tampoco. Sufrí esta vez en Madrid, coño, tampoco ya que le sufro tres veces. A Madrid fui más veces eh, sin, sin, sin sufrir alucinación ninguna. Pero ya os digo, conocí el, el casco antiguo. Que Bueno, más o menos pues, pues pasa el casco antiguo de, de cualquier ciudad de Perequí. Eh, más agradable que, que lo otro ye. pero bueno, tampoco oí ninguna, ninguna maravilla, mm, agarramos un, un autobús, y, y fuimos un autobús que he echado desde de donde estábamos, fui con más gente, con compañeros y tal, y desde donde estábamos agospiados, Hasta hasta el centro, si autobús he echó como 40-45 minutos, por lo menos, ¿eh? no sé no estoy seguro exactamente el tiempo que he echó, pero yo cuido que fue por ahí. Más tiempo que lo que he eches en ir de Vigo a Xixón... o de Vigo a Vilés. ¿Eh? Casi, casi, casi tanto como he eches en, en ir de aquí al, al mi pueblo. Casi, casi, casi tanto. Bueno, <coughs> echamos todo eso en llegar y tal. Y, hombre, ya era un, un poquitín tarde. un eh, era un poco, Ñín, un poco tarde ya y bueno, pues nunca daba mucho tiempo para que para que saliera el, el cabero autobús del, del día, para la vuelta ¿eh? y que si no, bueno, pues íbamos a tener un, un problema grave si no lo agarrábamos porque, a ver si con la opinión que yo tengo de Madrid para arriba, <coughs> tengo que pasar una, una noche una noche como se dice, toledana o como... una noche del doblete. Bueno, eh, eso es lo que sé. En Madrid, pues imaginemos que no iba a hacerme especial gracia. ¿eh? Sabéis que a lo facías, pero especial gracia no iba, no iba yo a no iba yo a sentirla, eh, no iba a mi facemera. Bueno, pues la cuestión es que yo veía que, que bueno, fuéramos ahí con la intención de, de comer algo antes de, de echarnos sé, y tal. Y la cuestión es que yo veía a los mis compañeros Que viven más allá Y más allá y más allá Y pasábamos un montón de, de chigras y de sitios Donde tomamos tapinas O lo que fuera, pues oye, ser algo tranquilamente Pero yo veía que seguían y seguían Digo, Pues no sé, cosa más rara ¿No? Porque <coughs> supuestamente <coughs> No nos queda mucho tiempo Y entonces, bueno, pues para pa cenar Y tal, bueno, pues al final Metiéndose en un garito ¿eh? Un garito que... A ver, de todos los que yo viera, no que ninguno de los que viera De la que estábamos viendo para allá fuera especialmente atractivo ¿Mm? eh, Y eran todos así bastante de pequeñucos y tal Pero bueno, aquel en el que entramos pareció especialmente mmm, como y el cual era antónimo de, de atractivo? Eh, repulsivo, no me tanto como repulsivo no era Pero bueno, atractivo tampoco ¿eh? Porque y era un chigrín estrecho ¿Eh? un chagrín estrecho, eh, con mucha gente, mucho ruido, y bueno en fin, no sé, no parecía el sitio más, más prestoso del mundo y bueno, si además no había sitio en ese momento, pedimoslo, ¿no? tenemos una seguida pero en ese momento no había Bueno, que cosa más rara, porque entraría en estos aquí. A ver, a mí, yo soy dócil, ¿eh? protestor, sí, muy protestor y muy repugnante, pero dócil, al fin y al cabo. Yo no me lleven, no me, no me pongo yo tal. Bueno, pues lleváronme para aquel pa sitio y yo me metí y tal. Y cuando nos dieron mesa, pues una mesuca ahí, pequeñaja, y tres, bueno, pues habíamos malamente. los taburetinos para sentarse, que, que había que tener cuidado porque era tan estrecho que cuando pasaban los, los camareros, bueno, aparte de los que los probes, tenían que andar eh, estrechándose eh, para poder, para poder pasar, pues bueno, tú tenías también que, oye, pues que procurar no, no estorbarlos, y, y, y bueno, pues pues nada, yo estaba con la duda, debiese que vieron una cara. ¿Eh? Y entonces dijeron, bueno, pues que vamos a tomar los famosos huevos rotos de, de Lucio. De Lucio, ay madre, Lucio, un pez, ¿no? Pues, vamos a tomar huevos de Lucio, ¿no? Resultó que lleno huevos de pita, ¿eh? Pero bueno, en el sitio aquel por lo visto se la taberna de Lucio, o no sé qué de Lucio tal, y tal. Y bueno, pues, parece ser que llegué famoso, eh, de, yo, yo no, lo so, no lo sabía, no lo conocía. pero decían ellos, coño, seguro que, eh, que, que todo el mundo que conoces le dices que tú viste en el Lucio y y y, conocenlo y tal, bueno, madre, no sé, pero <risa> que, que esto conoce y tal, lo voy a verdad, comentélo, eh, Con con la con la mi mamá, con <coughs> con alguna otra gente y sí que al parecer, bueno, pues el sitio ese ya muy famoso, eh, está muy de moda. los bueno, famosetes allí y, y no sé qué Decían estos que sería hasta actores, actrices, la y extranjeros que viven viven al, al sitio ese yo que sé que, se que, que diga. Oye, yo no soy especialmente aficionado a la gastronomía y esas cosas sabéislo. incluso hasta cierto punto parece una afición un tanto No sé un tanto escena que a ver, a ver, jódeme porque conozco mucha gente que es aficionado a, a la gastronomía y a la cocina y tal, pero hombre, yo que sé la comida comer, lleva una necesidad básica, esa sí que no yening, ni creada ni Nápoles estilo, llega una necesidad básica. Y una necesidad básica Que, que bueno pues un porcentaje muy importante de, de la población del planeta de los congéneres de la nuestra misma especie eh, no consiguen cubrir eh, no consiguen cubrir y o bien mueren de fame o no mueren de fame pero bueno pues pues desenrollen muchas veces eh, trastornos dolencias derivados precisamente, pues bueno, de no cubrir adecuadamente esa esa necesidad. Entonces hasta cierto punto inunde deixa de dame un poco de ya sabéis muchas veces ese concepto que que yo comenté en esta emisora más de una vez, lo de jugar con la comida que no se debe jugar con la comida. Recuerdo que me decían eso de niños no juegues con la comida, con la comida no se juega. claro, decimoslo personas que pasaron fame A mi abuela déjémelo muchas veces, mi abuela pasó fame Sí, curiosamente, no hay hay menos de 100 años, si, Sí, habrá 60 años, y a lo mejor menos, a lo mejor los mis abuelos hasta sono fortunas en ese aspecto y hubo gente que lo pasó hasta hasta más recientemente, pero hay 60 años, Aquí en el Reino de España, ¿eh? en el Reino de España pasaba ese fame, ¿eh? y había gente que pasaba fame, y ahora no sé si lo sabrá también, hay los que tienen que, que restaurar en, en los cubos de basura y en los contenedores para pa no pasar fame, pero bueno, a lo mejor no encuentren, encuentren ahí para no pasarla, pero no hay tanto tiempo que, que, que se pasaba fame, ¿qué pensáis? Que, o ¿Qué piensan la gente en general? ¿Qué piensan estos que con la con la comida? Que, que no se va a pasar fame nunca más, por <risas> bueno, igual no, yo no, no, soy, no soy futurólogo ¿eh? No sé predecir el futuro Pero bueno, pudiera ser guapamente que sí que ¿eh? que, sí que se llegara a pasar fame ¿eh? Otra vez Que sí que otra vez mm, llegaremos a, ¿eh? a, a no tener cubierta esa necesidad básica Y entonces a lo mejor nos acordamos de, de cuando jugamos con la comida de cuando la gente se ría viendo, viendo jugar con la con la comida hombre, esto que hicimos en Madrid no fue exactamente jugar con la comida, ni mucho menos pero bueno yo sigo sin comprender y, y gustaría comprenderlo ¿eh? gustaría comprenderlo gustaría ser capaz de, de disfrutar de, de la comida esto yo creo, pienso que ya no fue ni disfrutar la comida, me lo disfruté Disfruté en realidad porque lo que llenen los famosos huevos rotos, ¿eh? Eh, de, de la fama o cocinero ese del sitio este tan famoso, pues es unos putos huevos fritos con patatas. Vamos <risa> <Pues>, a ver. <risa> Cuidadín, que a mí eso gusta me la de Dios, ¿sí? pues, ¿eh? Hostia, quiero más que me den huevos fritos con patates que, ¿sí? que el mayor ¿sí? mechar me del mundo. Si me dan escoller, yo qué sé, oye, ¿quieres centollo <coughs> o quiero huevos fritos con patates? Digo, me cago en la mata para que los huevos y patates... Pues vamos, o sea, pues, no, no, y, no, y esto no estoy diciéndolo de, de coña ni de tal. Si me dan un escoller entre una langosta y huevos fritos con patates, hombre, la langosta porque nunca la comí, tengo ganas de probarla. <risa> porque por ejemplo, que sé yo, los langostinos gusten mucho y, y la langosta y a es como un langostino, pero un grande, entonces supongo que me gustará también. Pero bueno, lo me llevan más por pues, probarla vale, y luego si me dan un otra vez entre langosta y huevos fritos con patates, que tome con los huevos fritos con patates. A ver, te, te aclaro también, eh. Y yo si voy a, si tengo que ir a comer por ahí, entre agarrar un menú refinado y uno que sea huevos fritos con patates o, o chorizo o la de mi madre, <coughs> quédame con eso. Si ¿Sí, joder, yo soy así, ¿qué íbamos a hacer? Otra gente disfruta, disfruta con la comida, con bueno yo también disfruto con la comida, pero disfruto con esas comidas, ¿eh? si quieres. Eh, otras non no me fan disfrutar por desgracia no me fan disfrutar el ir a a comer lo que me dé a un cocinero famoso eh no me no me causa ningún placer el ir a comer huevos con patates a un sitio en el que va gente famoso que yo no conozco porque claro dicen mi nombre si yo no los conozco no conozco el sitio ni conozco a la gente que vive allí cosa de la que no estoy orgulloso vamos a ver Porque de alguno puede decir, va, ah, pues eh, yo no me de, de, de no de conocer a todo ese famoso, toda esa chorrada, que, que yo una estupidez. <coughs> yo una estupidez, pero pero yo no me, no me enorgullezo de no conocerlo, eh. De fechuda es moledme. ¿Mm? Es moledme de no conocerlo. Porque pienso que cuantas más cosas sepas, sepa una persona. mejor adaptado está para afrontar cualquier cualquier situación. Hombre, a ver Si, si ya grave, eh, si sería grave conocer a estos del famoso que de algunos sí conozco, que sé yo, que si la Belén Esteban y, y el Jorge Javier y eh, si Vázquez, que es tan famoso y tal, a esos sí los conozco, eh, más que nada porque a veces voy a eh, voy a voy a casa de la de la abuela y tienen puesto un programa espantoso de esos de, de, de cotilleos. ¿Mm? Y yo veo un poco hasta que me dejen cambiar el canal y tal. Pues veo, veo un poquillo. Bueno, veo. Está allí de fondo. Yo no puedo un verlo porque pongo malo malo De verdad, ahí, eh, dame un asco. Eh. Si yo no falo ni de la gente que conozco, ¿qué coño? Bueno, a ver, a veces soy tan criticón como los demás. Pero bueno, poques o menos. Bueno, qué sé yo, vale, bien. Vale, de la gente que conozco igual sí falo y critico. Pero. Que, que que eso se puede hacer un programa de la tele que lo ve un montón de gente, bueno, en fin. Pero eso que que en caso de que conocer eso y, y y por culpa de de es de conocer a los famosos o lo que sea, pues no conocer es dejar de conocer otras cosas. Hombre, a ver, yo quiero mil veces más eh, conocer la la vida de qué sé yo, de Stephen Hawking, ¿eh? Que la de Jesús Lindo Ubrique, que me la trae al pairo, ¿no? a ver si me entendéis. Pero, ¿no sería lo mejor poder conocerles dos? Bueno, pues sí, conocerles sí. Para poder valorar hay que hay que conocer primero. Y el saber, eso que dicen de que el saber no, no ocupa lugar, o mejor lugar no sé si ocupa, ya pues digo, ¿eh? Si va si a ocupar mi sitio, yo qué sé, pues en el almacén de CEDAG. del sistema de almacenamiento que hay en el a ver, los, los seres humanos y los animales superiores por lo menos tenemos la la mayor parte del almacenamiento en, en circuitos neuronales. Bueno pues pues sí, si, sí si que, que no sé si son finitos o infinitos, supongo que son que serían finitos, infinitos sería mucho decir, ¿no? <risa> pero bueno, que no, no se sabe, ¿eh? no se sabe tampoco, bueno, estoy columpiándome yo que sé si se sabe o no se sabe los tiempos en los que yo más estudié temas de neurología y tal no se sabía, temas de memoria y tal no se sabía, pero bueno, ahora igual ya se sabe y el que no lo sabe soy yo. ¿Veis cómo hay que, eh? como habría que saber un un poquillo de todo? Eh? Sí, pues, pues viene bien siempre ¿eh? saber, saber un poquillo de todas las cosas resumiendo, que fui el sitio, ¿eh? eh puse unos bolsitos con con patates, con así <coughs> y feliz, porque a mí me gustan mucho los fritos con patates, eh, pero de verdad, no sé, supongo que debiera haberlos disfrutado de alguna manera más más importante de lo, de lo que lo disfruté, no lo sé, igual, qué sé yo. Si, te, si lo supiera viste si lo supiera de, decíamoslo a a vosotros pero como no lo no, no lo sé no os lo no vos lo puedo decir vale venga hala pues eso chica plástica, de esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan, sudan Chanel Number 3 Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír Él era un muchacho plástico De esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano Y cara de yo no fui De los que por tema en conversación Discuten qué marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer Por las apariencias que hay que tener Pa' andar elegantes y así poder Una chica plástica recoger ¿Qué fallo? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda con él Qué fallo Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver De edificios cancerosos y un corazón de oro Donde en vez de un sol amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora Gente de rostros de poliéster Que escuchan sin oír y miran sin ver. Gente que vendió por comodidad Su razón de ser y su libertad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 Que no son la solución No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Y jamás el corazón Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón Del polvo venimos todos y allí regresaremos como dice la canción Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca Al final venceremos. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Pero señoras y señores, se ven las caras. En medio del plástico también se ven las caras de esperanza. Se, se, me se me ven caras. las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Se ven las caras, se ven las caras de trabajo y de sudor. Se ven las caras. Déjete de carne y hueso que no se vendió en las caras gente trabajando buscando el nuevo camino orgullosa de su herencia y de ser latino las caras de una raza unida la que bolívar soñó las caras siembra panamá presente Puerto Rico, presente méxico presente venezuela presente Dominicana presente Cuba presente Costa Rica presente Colombia presente Honduras sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre Sigue sintiendo anedomia en el 107.3 de la frecuencia modulada o en el www.radiocuca.org. O al lo mejor, todo lo que estás sintiendo, allí un, un podcast, ¿eh? un descargado de archivo.org. Eh, bueno, lo que digo todos los hermanos ¿eh? lo que digo todos los programas, ¿eh? que hasta ahora está grabando el programa de grabar, está grabando, pero no sería la primera vez que de repente, pum, para y se pierde. ¡Tú! Mm. O sea, ya que bueno, esto en principio sé sí que vais a, eh, que va a poder descargar el, el podcast la gente, eh, pero bueno, tú si estás sintiéndolo, porque descargaste el podcast, ya sabes que allí que al final esto furuló y se descargó bien y se grabó bien. Eh, si no, en realidad no hay nadie sintiendo el podcast. Porque <risa> es si no lo hay, como va a haber alguien sintiéndolo, joder. Bueno, en otro universo puede ser. No debería poner estas cosas en, <coughs> en cuestión, siendo el sumo sacerdote de la religión de los multiversos. Pero bueno, oye, es muy débil. Y también tenía, tenía yo ganas de hablar <coughs> de, de, otra, de otra cuestión. Eh, que ya que... ¿Para qué coño, eh? ¿Para qué coño eh, esta vez me hicieron meter hasta allá, hasta allá lentrones. Bueno, pues me hicieron meter hasta allá ladrones para, pa, bueno, para pa más de una cosa, ¿no? Pero fundamentalmente para tener pa una relacionada con una con algo de lo que yo ya falle más veces, más veces aquí, más veces en la radio, y más veces en la de y que lleva una cosa que, que me pone también bastante ñe, me jode bastante. que yo soy repugnante y protestón por todo ¿eh? entonces voy a protestar ya, pues ya sabéis que coño voy a explicaros y ya sabéis de sobra ¿eh? joder, lo repugnantón tengo como 11 años ¿eh? o sea, el 25 de octubre en octubre de del 2007 arrancó arrancó esto un octubre para allá ya sabéis que no me acuerdo bien pero bueno más o menos por esta, por esta época dañinos. <coughs> si los dañinos si son dañinos un vos perjanciasis de lo repugnante y El protesto que soy, pues amigos, ¿eh? mal vamos, a ver, si, a ver si me entendéis, ¿viste? Mal, mal, muy mal vamos. Bueno, la cuestión es que <coughs> llevarme para pa una cosa, que también ¡ish! me resulta un poquín desagradable. Vamos a ver, eh... <coughs> como en casi todos, pero un poquito desagradable, pero que me crea un poquitín de controversia y de, de, de debate interno a veces, ¿eh? Bueno, pues es una cuestión similar a cuando me, me cago en la autoayuda... ...y este es ...a ver, eh, dentro del mundo del, del trabajo... ¿eh? De, lo, ...de lo laboral... ...pues también te, te quieren oye, pues vender esas cosas... ...de, ¿eh? de que para que tú trabajes más feliz y, y más a gusto... ...pues pues tienes que tener ese, ese pensamiento positivo... ...eso que llaman el, el mindfulness... ¿Eh? que enteréme el... gracias a esto aprendíme unas cosas porque enteréme de lo que quiere decir yo no sabía lo que era eso del mindfulness traducir por conciencia plena ¿eh? que viene a ser, ser absolutamente consciente de lo que estás haciendo en cada momento mm, pienso que <ríe> que no está muy aceptado porque la mayoría de los que venden mindfulness que no facete ser muy consciente de las dos tareas y de la importancia y de tal pero en realidad no está siendo consciente de, ¿eh? de la esclavitud a la, a la que está sometido, de la esquizofrenia del de, de sistema que, ¿eh? que nos arrodia. ¿eh? Pues, estas cosas también vienen de tan dentro del, del mindfulness ese. ¿eh? Yo de verdad que... Ponme un poco malo más que nada porque digo yo, joder, vamos a ver, <risa> estamos en un, en, viviendo una situación esquizofrénica. Estamos arrodillados de, de estímulos que, que nos venden cosas, que, eh, que nos ofrecen cosas, que nos hacen desear cosas, necesidades muchas veces inexistentes creadas, pero que bueno pues que a base de, de esas técnicas machacones, de esas técnicas comerciales, de la publicidad, oye que que está muy bien. Esa ¿Eh? o es una de las cosas de, de las que sí sé, ¿eh? y no, aunque no me guste, estoy, ¿eh? estoy contento de saberles, porque también me permite resistir resistirme a ellas. Bueno, pues la cuestión es que estamos en un sistema que bueno que nos sufre todas esas cosas, lógicamente no podemos alcanzarles. ¿eh? Yeah, a ver... <coughs> uno llegue por definición y absolutamente imposible de alcanzar eh, entonces digamos que todo el sistema este publicitario comercial estaría incumpliendo estaría uno de los otros objetivos que, que eh, el crear siempre ese estado de, de necesidad ¿eh? porque siempre de, tengas lo que tengas alcances lo que alcances alcancemos lo que alcancemos siempre va a haber algo todavía mejor ¿eh? va a haber algo todavía mejor entonces bueno pues para pa conseguir ir cubriendo esos escalones ya os digo cu al cubrir cubrir al cien ¿eh? por necesidades creadas pues no va a poder pasar mm. pero bueno, la gente intenta de ir cubriéndoles que puede, por lo menos de ir al escalón siguiente, en el, al, al sitio en el que está, y claro, para eso pues sométese al, al trabajo ¿eh? el trabajo asalariado o, o, o, el, o el autónomo ¿no? por cuenta propia, pues en principio lleva pa, pa, en principio, ya a cubrir necesidades básicas ¿eh? y hay gente que por desgracia malamente llega para cubrirles necesidades básicas Pero hay otra gente que, bueno, pues que lo usa para cubrir también lo necesita, para cubrir las necesidades que ya no son tan básicas, ¿eh? que son otras ya que digamos entran dentro de, de eso que yo llamo las necesidades. <coughs> Ay, como he echado de menos el botón de la tos, de verdad. Bueno, que eso, que, que, que ya entran dentro de eso que, que yo llamo las necesidades creáis. ¿eh? Para cubrir esas necesidades, ¿m? así que es nun, bueno, no tanto y crea ese mucho, pues entonces la gente sometese a, a, bueno, pues una situación que yo pienso que lleva bastante atroz. Eh, ...pienso que lleva bastante atroz... ...que con el, el desarrollo... ...bueno pues... ...que ha... ...como la especie... ¿eh? ...el desarrollo, el nivel que hoy en día tiene la... ...la especie humana... Eh, ...tener que pasar todavía... ...bueno pues... ...al menos, al menos... ...un tercio... ¿eh? De, la, ...de la vida... ...y teniendo, teniendo en cuenta que... ...que un tercio echamoslo ya en... ...en sobar, en descansar... Y un tercio entero, por lo menos, y vos digo, normalmente más de un tercio, eh, en trabajar, ¿eh? el trabajo asalariado es y, pues poco tiempo nos queda para pa hacer otras cosas. alguna habrá que diga, oye, mira tú, pues los animales echan el día entero en, ¿eh? o los animales no humanos echan el día entero en, en buscar, cubrirles sus necesidades. Bueno, eso. habría mucho que discutir porque hay gente que me dice que que, que de algunas especies en realidad echen muy poco tiempo en, en eso y tal bueno pues haría falta discutirlo porque no tengo ni, ni puta idea, no sé mucho de, de biología, ¿eh? de zoología. Pero bueno, igual. Eh, nosotros por lo menos, yo pienso que con lo que, con el nivel que tenemos ahora, podríamos permitirnos o no trabajar. O trabajar mucho menos eh, O trabajar al menos De una manera más, más racional y, y yo qué sé Pues no trabajar tanto tiempo eh, Yo estoy prácticamente convencido A ver Prácticamente convencido además eh, Entre otras cosas porque bueno pues pues yo pasé periodos en los que hago un trabajo y muy pocos horas y se cubrían las necesidades sobradísimamente sobradísimamente igual y conozco gente que que en un trabajo trabaja muy pocos horas y también también les cubre quiero decir que es necesario un die por más que nos lo viendan yo llevo bien los argumentos de ¿Eh? de los defensores de, del trabajo, asalariado y tal y yo personalmente, ¿qué queréis que, que os diga? yo nunca yo, encuentro la, la lógica, yo siempre veo que al final el único argumento es eso, la cobertura de, de necesidades irreales de necesidades que um, fadría, falta cubrir eh, veo eso y veo la, bueno, pues, la necesidad de unos pocos de cubrir unas necesidades totalmente bueno si yo digo que, que estamos sometidos a un mundo esquizofrénico las necesidades que tienen esos pocos son son vamos la, la esquizofrenia llevada ya la, la la psicosis llevada al extremo ¿eh? y, a, y a cuenta de, de tener que mantener a esos pues hay otros que, que les pasen muy putes ¿eh? y que tienen una vida bastante miserable Hoy en día está de moda que, que en cuenta del, del látigo tiempos eh, de pues, la revolución industrial, pues los encargados de planta llevaban un látigo, eh, para pagar a la gente que, que trabajara más. Eso ya es lo que en aquel momento utilizaban para pa, pa mayorar me, pa la eh, para mayorgar la productividad. Hoy en día, bueno, pues ya se sabe por ¿eh? los, los profesionales, los estudiosos de, de, del aprendizaje y de la conducta y de la motivación, ya se sabe que hay mucho más a fallaizu que, que, el, que el reforzamiento negativo, ¿eh? el incremento de una conducta eh, eh, motivó por la evitación. este estímulo negativo, en este caso el, el zarpazo del, del ya tengo una espalda ¿eh? Bueno, pues eh, sabes que mucho más ha fallecido que eso para pa conseguir incrementar la tasa de conducta Y el, reforzo, el reforzamiento en positivo ¿eh? El hacer una cosa a cambio de obtener de alguna otra Que puede ser eh, obtener de algún mal sueldo Obtener de algún, de algún incentivo normalmente económico, porque bueno, pues en este mundo, por desgracia, entiéndese, entiéndese que el único incentivo y el, y el económico no podían, podían dar otras cosas. Yo muchas veces decía eh, en mi trabajo, por ejemplo, en el que estoy ahora. Pues si haces cosas bien y es mm, eh, un, un buen sumiso y tal, y haces lo que te dicen, pues ganes más perras, una vez o dos veces al año ponente más perras. <coughs> Yo muchas veces digo, ah, pues a mí... ¿Qué quiso entender? Hay un traballer para ganar más perros y ya, ya tengo más de los que necesito. Yo, en todo caso, pues bueno, si me dijeran, oye, pues mira, si consigues hacer esto, eh, pues una semana vacaciones. Digo, me cago en la mar, pues yo quería lo más, ¿eh? quería lo más. Ya no digamos si me dijeren, oye, si consigues esto, eh, trabajes la mitad del tiempo, pagamos de la mitad nada más. ¡Y hostia, yo feliz! <ríe> yo sería yo feliz, trabajando menos y, y ganando menos, porque no tengo falta de. <coughs> no tengo falta de. Por fortuna, ahora mismo no tengo falta de. No tengo falta de más. Pero bueno, pues eso, que. <coughs> ...perdona hay otra. Vez, ¡Ay, Dios! como hay la tendencia de eh, eh, bueno que se sabe que, eh, que la, la productividad la cobertura de las necesidades creadas estas dos férigas de, de los mandamases eh, van van a tener más pos probabilidad de, de que los, los de abajo les descubren eh, eh, ayuden a cubrirles eh, a través del reforzamiento positivo pues bueno está muy de moda eso de De, de formar a, ¿eh? a los trabajadores en, en, en, en, en esas técnicas de, no sé cómo llamar, de, de pensamiento positivo, de, de, de, del mindfulness de y de otras historias, que al final a mí poneme malo de otras cosas porque ponen como la carga, ¿eh? ponen como la carga de la responsabilidad en el, en el paisanín a pie, ¿Eh? en este caso estamos hablando de obreros ponen la responsabilidad en el obrero ¿eh? en el trabajador eh, si les cosas van mal y porque no se esforzó lo bastante Eh, si, si no produce eh, porque no es feliz y e no disfruta de, de su so trabajo tienes que estar diez horas todos los días delante de una cinta transportadora coño pues disfruta con ello eh? disfruta con ello si no disfrutes es culpa tuya eh? que no pones de la parte para pa disfrutar qué queréis que vos diga eh? mira yo tengo eso pues como en mi trabajo también fae esas cosas el sitio la empresa digamos porque hay empresas que se dediquen a explicarles a la gente cómo tiene que hacer para para ser más feliz para ser más feliz siendo esclavo pues entonces cosas regalaron un calendario un calendario de este que vas pasándoles las páginas y cada mes y una página y tiene un dibujín y, un, y un, una leyenda ¿eh? que pone allí pues la leyenda de chobre si la de chobre ¿sí? de paz que y espantosa y me pone, pone enfermo ¿eh? yo tengo así calendario allí en la, en la, en la, en la mesa ¿eh? la mesa en la que trabajo tengo bueno pues porque de en cuando bien muy bien consultarlo por cosas y por otros y tengo así porque bueno pues lleva bastante falla de tamaño y tal entonces tengo ese puesto y cada mes tiene una chorrada distinta chorradas a las que yo habitualmente en un fago en ningún caso pero pero ocho tiene una que me me pone me pone realmente enfermo me pone muy malo tiene un tiene un un testú que dice lo siguiente, dice, cuanto más aumenta mi aceptación y más disminuye mis expectativas, más feliz me siento. Yo no sé qué, qué pensaréis vosotros, pero pero vamos, cuanto más aumenta mi aceptación, ¿eh? cuanto más conformista soy, eh, cuanto más eh, a gusto conforme estoy con lo que tengo ¿m? cuanto más acepto lo que hay y, y, y más disminuyen las mis expectativas ¿eh? más bueno pues acepto que quede todo, todo nada. más feliz me siento me cago en la mar y terrible no sé vosotros qué pensáis pero yo pienso que ya es terrible también es verdad <coughs> que soy oye una, una cita y cuando vi la firma que era el autor de la cita pues bueno, creo mmm, que puedo haber comprendido de alguna cosa eh, el autor de de esa cita, de esa frase Michael J. Fox el, el actor el actor Michael J. Fox ta, o estaba, no sé si, si vivo o si ya Río lo que os digo que estoy fuera estoy un poquillo fuera del mundo de la actualidad muy en mi pesar porque oye, mire bien saber verdad todo esto no lo sé pero sí sé que que, que el actor que los jfos o sofre o sufrió eh, Parkinson ¿Mm? el Parkinson es una enfermedad degenerativa muy incapacitante muy incapacitante porque bueno pues Eh, más o menos yo pienso que la mayoría conoceréis lo que ya el parkinson y esta enfermedad que, que fa y que bueno pues el control voluntario del movimiento se vaya perdiendo y permanentemente hay una un tembleque digamos un tembleque que a veces no más afecta a las manos otras veces puede llegar a afectar la boca y dificultar el habla Y tampoco soy un experto, ¿eh? no sé, supongo que podrá afectar a más cosas. Pero muchos seguramente habréis visto, sobre todo a gente mayor, que sufre, que sufre esta este tembleque en las manos. Ay, joder, con el picazón y el... quisiera tener aquí los caramelos de la mi cuál el en con la ley. Dios, qué tonto soy. Bueno, en fin, eh, que es mm, yo muy incapacitante porque no te deja manipular. Y bueno, supongo que Michael J. Fox, cuando dicho esa frase de, de cuanto más aumenta mi aceptación y más disminuyen mis expectativas, más feliz me siento, supongo que estaba refiriéndose, no lo sé, ¿eh? pero supongo que estaba refiriéndose a la, a la a enfermedad. Eh... Mm, un, cuando sufres un trastorno degenerativo y que no tiene que no tiene curación, pues supongo que, que la expectativa, uf, o sea, que la esperanza, uf, que llega a ser peor que, que cualquier otra cosa, no, en el sentido de que esa esperanza realidad siempre va siempre va a frustrarse por cualquier cosa que uno pueda pensar que eh, que, que puede que tal pues mm, igual igual resulta que no que no se que no se va a conseguir nada ¿m? y a lo mejor pues en esos casos sí que quizá la aceptación la resignación mm -hmm. pues pues sí que te lleva la bueno pues a estar más a gusto no sé a estar feliz pero bueno si sí, por lo menos a, a estar un poquillo más a gusto donde decir venga pues nada no hay no hay nada no que hacer voy a dejar de perder el tiempo intentando conseguir cosas imposibles y, y voy a bueno pues intentar disfrutar de, <coughs> de las cosas que si sí pueda. Y como yo yo estoy yo estoy bueno pues yo tengo también el mío trastorno ¿eh? La mio limitación funcional, que en dos tres cosas, pues la limitación funcional, seguro que ya lo comenté de alguna vez, pero básicamente se sustancia en que no puedo subir a Peño Viña. No era nada muy grave, ¿no? Bueno, pues yo la primera vez que fui consciente de que no podía subir a Peño Viña, eh, cabrones la de Dios. Carré un cabreo tremendo. Y, y, y hostia mosqueé me entrenaba y tal, y no sé qué, hostia y estaba de muy mala hostia porque no era capaz de subir a Peñoviña. claro, luego me llegó un día en que me pescancé -me y digo, hostia, chavalín y que <coughs> Tú, claro, no puedes subir a Peñobiña y posiblemente nunca nunca vayas a poder volver a subir a Peñoviña. pero si sí puedes subir a la Mostañal por ejemplo ¿Eh? Eh, si sí, puedes subir al Cantuloso ¿eh? si sí, puedes subir a un montón de sitios pues vamos a disfrutar de subir esos sitios y, y cuando voy a lo pues voy con amigos eh, la mostallar madre a Peñuviña voy con amigos y los amigos suben a Peñuviña yo quedo en el puerto de Retuerto que es precioso ¿eh? una collada abajo y, y ¡buah, préstame calellera hasta allí que no veas ¿prestaríamos subir a Peñuviña? Sí, claro que sí, claro que me prestaría Pero bueno, no puedo. Digamos que eso lo, lo acepto y, y vale. Pero hostia, aceptar, el, aceptar la, la toda situación de, de esclavo asalariado y disminuir las expectativas de, de que algún día cambie eso. Disminuir las expectativas supongo que incluye no luchar por, por, eh, por conseguir el, el cambio. ¿Mm? el no el, el no considerar otras opciones ¿eh? el decir bueno estoy en lo que hay y, y el mundo yasina ¿eh? y quedamos así y yo que conste ...que de algunas veces tengo hasta... ...un poquillo de debate interior... ...a ver yo estoy en un... ...en un lado de, ...de esa balanza... ¿eh? Que, yo en el lado de ...que yo no acepto ni me conformo... ...de momento sabe Dios lo que vendrá... ...porque ya... oye ...teniendo en cuenta que tengo unos estragadero tan es ...igual igual llego también a ello... ...pero... ...pero hostia... Uf, ¿eh? Eh, ...a mí a... Aterrame que la es realmente... ...realmente me asesina... Pero por otro lado, tengo un debate. Y ya es que de la misma manera que yo de alguna vez vos pues, contaba eso de... <coughs> del de dulzor de la rendición, del momento en el que te rindes y dejes de luchar, que es el alivio que... Eh, que yo por lo menos, las veces que me rendí, el alivio que sentí... Mmm, pues lo mejor pienso también que al fin y al cabo eh, lo que Aldous Huxley relataba en, en su novela en un mundo feliz pues igual, oye ¿qué hay mejor? ¿Mm? la felicidad o el conseguir otros quiero decir, a ver si un paisano yé feliz picando piedra un paisano unos es a ver yé feliz picando piedra 12 horas al día, pero yo feliz, no sé, ¿cuál es el problema? ¿Mm? El problema es que posiblemente esa, esa conf ese conformismo, esa aceptación de esa situación, pues lleve a que la gran mayoría de, de las otras personas se vean sometidas a un sistema precio y habrá muchas personas que no sean felices haciendo eso, ¿no? Pero cuando los personajes de, ¿hmm? de la novela de Hasley Y eran felices por esa vida, bueno, pues, pues disoluta, placentera, esa vida de, de esclavos felices. Que no es mejor eso que, por ejemplo, la vida de los personajes de, de 1984. Y más feliz o es mejor la situación de Winston, eh, luchando por Winston Smith, queriendo luchar para cambiar lo que... ...lo que ya tan imposible de cambiar... ...y sometiéndose por ello a un dolor extremo... ...o no me acuerdo el nombre de... ¿eh? ...de la protagonista de... ...de Un Mundo Feliz... ...bueno pues... ...follando y... ...diendo de viaje y, y tal... ¿Mm? ...y luego siendo una... ...una esclava... ...igual que lo... ...que lo yera Winston... ...pero bueno... ...no sé... ...que lleve lle mejor... o yo si tengo que escoger una de las dos cosas... ...igual me quedaría con la... ...con la de un mundo feliz, ¿no? ...no lo sé... ...no sé ya es muy complicado... ...porque uno lee la historia de un mundo feliz... ...y yo por lo menos... ...liegola y... ...y me, me estremezo, ¿no? Eh, me he echo tremar estremar nomás de pensar... En, ...en un mundo... ...en un mundo así... ¿no? y de mirar a mi alrededor y ver hasta que en mi día ¿eh? en buena medida, somos un mundo somos un mundo así no por lo menos una parte del mundo ¿eh? otra parte del mundo puede ser bastante más a, al relato de 1984 o del nosotros de, de zamiatin ...seguramente parece un poco más... ...bueno, nosotros de Zamiatin ...el protagonista... ...no me acuerdo, era un número, el nombre... ...el protagonista también era feliz... <risa> ...también era feliz y también... ...justificaba el, el sistema... ...había otros que peleaban para cambiarlo... quien era... ...quién era mejor, los que peleaban acababan... Eh, sufriendo ¿Mm? ...y el que era feliz, pues... ...pues no sufría, y era feliz... ...aquello es complicado, eh... ...y muy complicado... y muy complicado o, o en realidad en un tanto eh, a lo mejor pues bueno yo la felicidad esa felicidad deja de ser ficticia ¿m? porque hay una felicidad que en realidad sí vale tú la sientes pero en cualquier momento podría cambiar no ay no lo sé ya todo muy complicado por lo menos estas es, estas es historias We're oh Bueno, sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cucaracha y ahora ya muy cerquina del final del programa, que ya está a punto de acabar. Ponía este cantar boina, de los decibelios, porque esta es la manera muy de cachondeo con la mío boina, yo soy de los que lleven boina, no llevo inadeses del rabín en medio, Eh, una boina que más una mi hijo lo llamaba la visera eh, <coughs> podemos llamarla gorra en mi pueblo dice pucha me eh, pucha es más una, una boina como, como les, lo que se dice en castellano una boina pero bueno, podría decirse pucha, pucha cualquier cosa que se lleve en la cabeza eh, o sea que o a pucha o a pucha Bueno lo que pasa es que no puse la boina en, en todo el verano, Por verano llevo ya una, una gorra muy muy guay, muy style, ¿eh? pero no por protegerme del, del sol. Pero ahora que ya empieza a llegar el, el frío, pues entonces eh, ya van los días que estoy poniendo, estoy poniendo la boina, que hay lle, que más gorda. Y, y mete miedo, mete miedo porque estoy <coughs> De momento no vino mucho frío, vino frío así ¿eh? de seronda, de ¿eh? otoñal, pero para el sábado, hostia, por lo visto, andó un frío tremendo. Y el sábado que te para ir al monte, bueno, para ir al monte, para ir a, a la viesca, a muñechos, ¿eh? supuestamente para ir a muñechos, que encima no es muy fácil entrar, y da una cantidad de agua y un frío que flipes. O sea que, que bueno, y, y, y yo tengo regalos de Madrid. tengo el he hecho una mierda bueno, y ya ves lo que estoy tosiendo vamos, que, que no sé <risa> no voy a decir igual porque yo soy así, ¿no? o sea soy burro y, y necio como que se ¿sí? yo, pues yo quedé para de ir a moniechos y voy a moniechos bueno, sí, pues, pero seguramente lo pasen mal, eh no os digo yo que Eh, que no vaya a pasar lo mal porque yo pienso que, que sí que, que sí que lo voy a sé que lo voy a pasar mal pero bueno oye la semana que me encuentro pues o otro tan jodido que no puedo venir Ese yo, igual no sé qué tipo de desastre puede, eh, puede producirme tanto frío, tanto agua, el agua caro creciendo el frío y si yo estoy ya malo pues puedo ponerme mucho más malo todavía, joder, esto puede ser realmente terrible, terrible Por cierto, voy para mal el pueblo de ¿eh? del mio sintiente macetu, ¿eh? que que sería macetu, no volví a saber de él desde que vine de, de vacaciones. Y una pena, joder. Macetu, ¿dónde estás? Hostia, vuelve todavía por aquí. No me volví a meterse en la y en más en el chat. Hola, semana pasada María, pero al final. Muy, muy, al final, cuando ya se acabará el programa. Pero bueno. Oye, <coughs> Contóse todo besos y abrazos pa pa María, pa Macetu, pa pa Cabezón, pa Fobi Cupa, pa el de la Puela, pa pa pa trovador, pa Tiroliño, Básico pa la pa pa la Navas miserable, pa pa me queda por eso seguramente mucha gente, pero bueno oye pues que no buscó vale si venga, está la sombra que venga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 Más atrás, mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo Cambia de chaqueta, corbata, cabardina, chandal Pero nunca de gallumbos Todos a una, pisándote la chepa Arrampla, trinca, malversa Que el paso doble, la con flamenca Viva las caenas, rompe ya tu silencio Dale por lo que te dio primero